Nauta. A las 10 de la noche, sobre el Pucho, a las 12 y media de la noche. había ya las Noticias, la actualidad de nuestra América. Radionauta. FM 106.3. Ahora en Radionauta. La botica de Satán, un programa de rock, metal y metal carnaval. Nosotras desatamos. desatamos. Vosotras desatáis. Ellos desatán. bienvenidos a nuestra nueva emisión de la botica de satán aquí en radionauta fm 106.3 buenas noches wally buenas noches valentín y buenas noches nico arrancamos con el número 23 de la botica a todo metal y humedad y lluvia así es buenas noches queridos oyentes acá estamos con la botica número 23 bueno tenemos varias cositas para hoy como siempre vamos a pasar eh... Bueno, vamos a deleitarnos con todo el, el metal y el rock que hemos preparado para hoy. Vamos a repasar un par de de las fechas que hay para este mes, que vienen en estos días. Y, y bueno, vamos a pasar... Tenemos, por ejemplo... Está el tributo a B8 que se va a realizar acá el viernes 31 de agosto en el Teatro por ahí en la calle 58 entre 10 y 11 de nuestra queridísima ciudad de La Plata. Pasaremos alguna... vamos a charlar un poquito de B8, de... una excusa para charlar de una de las clásicas. Las pioneras, ¿no? Las pioneras del metal en la Argentina, por lo menos, ¿no? Qué banda, qué que que que marca que le dio a todo a todo nuestro movimiento. Qué Porque marca, es imposible ir a un recital de metal argentino sin escuchar Destrucción, por ejemplo, imposible. Y sí, sí, ya es forma parte de los clásicos de los clásicos, un ícono. Vamos a repasar otras de las fechas que ya hemos estado promocionando en programas anteriores. Tenemos lo último de Testamento del último disco de testamento que salió en julio de este año así es, eh, he traído un temita que habla sobre los indios americanos del norte Ajá. y bueno a charlar, vamos a mechar ahí con algunas cositas que tenemos para decir acerca también de la situación de los pueblos originarios aquí en Argentina y justo el tema de Testamen viene pero perfecto viene perfecto sí, y si sí. se pueden pegar una mirada al videito que está por youtube también sí, es excelente Ahí lo pegamos en el sí, duro, que es muy importante. Son eh. muy bueno, yo lo vi, y la, la verdad que me me emocionó ver que el, que banda, ¿no?, cuando el escritorio de, de Testamento pongan toda esa temática de, en que la pongan en sí así que la tienen a, a la mesa y la empiezan a discutir. Y después de tanto tiempo, ¿no? Claro, viste una banda que ten... ya lleva más muchísimos más de 10 años sí. en Pff, carrera. Bocha, más. Bueno, sí. Sí, no quería tirar un número muy exagerado. Pero sí, lo que voy que... es que siguen vigentes, ¿no? Y que siguen sacando buenos discos después de tanto tiempo. Que le den una temática re importante a, a, al metal, digamos. Que no... Va, el poco con lo que venimos nosotros, ¿no? Que está bueno la letra. y Está bonita. Que digan cosas importantes. Exactamente. Mensajes que sirvan para algo. Sí, más que nada la expresión del cantante que se ve claramente que es descendiente de indioamericanos, ¿no? Ahí está, vamos a echarle un poquito también de... ¿Y ustedes qué son entonces? Sur, y no, nosotros somos <risa> Nuestra familia es Tana, <risa> tana. De parte del padre Tano oh, Ustedes y... se deben ser fanáticos sí, de rap y... Fanáticos, muy fanáticos Banda italiana <risa> Bueno, vamos, larguemos con un temita Temita que tenemos para empezar Así es, primavera de cuan Bueno, dale, vamos a alargar entonces con Raza Trunca la eh, banda de acá el, La ciudad de Salto Provincia Buenos Aires, también toca un poquito esos temas y después eh, vamos a charlar y vamos a pasar lo, lo último de testamento Mítica ciudad del heavy metal de algo que le corresponde, la tierra es de la comunidad indígena, por lo tanto, queríamos que nos devolvieran, porque es nuestro. Vuelan los montes, gritos pa' asociar, soporta la pacha, tierranse. de 2022 por radionauta 106.6.6 para para para 106.3 demonio de fondo Seguimos aquí en la Botica de Satán, acabamos de pasar Raza Trunca, Primavera Pueblo Cuam De su último disco este Raza Trunca Está de gira en este momento y se va a estar presentando En La Plata recién Por el 5 y el 6 de octubre Así que Falta falta tiempo pero los esperamos por acá Y espero que, que sea estén, bonito, no hay mucho. estén pasando por acá Sí, estamos en agosto Y bueno, parece tiene una gira Por el interior de la Provincia de Buenos Aires Y creo que van a estar en Entre Ríos también Eh, así que bueno, un poco para introducir al tema, al tema que teníamos para charlar un poco hoy, para comentar, hilándolo también como siempre con, con el metal, como hacemos a menudo. Eh... A menudo dijo el pollo. <risa> bueno... Este, lo que queríamos comentar acerca de, de este tema y de la, y, y de lo que veníamos anticipando De la situación de los pueblos originarios Aquí en Argentina Y participar eh, principalmente en este caso Del pueblo Com, Ahí en la provincia de Formosa Es que el 10 de agosto pasado eh, Félix Díaz, el referente De la comunidad La Primavera Ahí en Formosa Sufrió un atentado este Iba saliendo de su pueblo en moto Y una camioneta Se lo llevó puesto lo tiró terminó hospitalizado eh, no pararon a socorrerlo Ni ayudarlo ni nada entonces este el pueblo digamos félix, félix con su, y su comunidad están denunciando este atentado eh, sabemos que el pueblo con estuvo eh, haciendo una campe acá el el, 9 de julio eh, el año estuvo pasado cuánto, cuánto sí, meses seis sí. meses estuvo a raíz de que bueno que le bueno, lo que está pasando sí, hoy, eh. los querían sacar de sus tierras, fueron reprimidos y en esa represión, donde echaban a toda la gente eh, mataron a dos de los integrantes de la comunidad sí así que bueno, se estuvo realizando un corte el año pasado y ahí como decía en el, en el audio él eh, no pedimos no pedimos que nos regalen nada, sino que nos devuelvan los que que nos den lo que es nuestro que nos devuelvan lo que es nuestro eh, así que Bueno, sí, y sus tierras que son reclamadas por por un por una familia, un no terrateniente ahí que seguramente va a plantar soja, ¿no? Como sigue sí. pasando en todo, amigos del gobernador Gildo Infran y, y amigo, y Gildo amigo de, de la presidente, del presidente, del gobierno nacional. Algo parecido está pasando con nuestro basquetbolista Manuel Ginobili quien tiene te, tiene tierras ahí en cómo se llama la ciudad de en Villa de la Angostura. Se llama Angostura, es, y reclama tierras que que buenas, seguramente compró sin saberlo, pero que son de indio de ahí, ¿no? de la comunidad Mapuche. Claro. Este también pasa con Marcelo oh, Tinelli, con el Chaqueño, con el chaqueño palavecino, palavecino, palavecino. Eh, Benetton, por supuesto. Bueno, Benetton. Y con un montón de terratenientes y de gente que no es famosa ni conocida por su actividad artística o o alienante. Eh, pero que, bueno, terratenientes Que, que buscan expulsar a, la, a los pueblos originarios Para, en este caso eh, Como el caso de Formosa eh, Plantar soja Digamos, todo todo esto inscripto En el proceso de sojización Que hay en el país, donde se arrasa con todo Y también con vos Y eh, también con vos eh, dirían, para, algunos, eh, dirían algunos Para plantar soja Que, que quieren eh, estos Así que si comunidades quieren parar el progreso, dirían algunos, ¿no? Y progreso... Ah, soja para hoy, hambre para mañana. No, Además claro. la soja... Algunos le dicen progreso. Sí, pro progreso... Todos saben que la soja contamin bah, no contamina, sino que destruye el, el suelo, no, no, permite, no permite que después se siga plantando. Así que progreso progreso hoy, mañana, no claro, sé. Lo mismo con la minería, dicen que es para el progreso. ¿El progreso de quiénes? Sí, de los bolsillos de los, de los grandes terratenientes De los grandes empresarios Ya sea argentinos o no argentinos Porque en esta discusión de que si son empresarios No hay que... bandera, acá no hay bandera claro, si Acá la, la, guita, la bandera es el billete la Tierra la de, la tierra de a, nadie sí. A Suiza, a la guita y después La guita suizo, suizo pelota Como estamos igual vale, y sí, más en el caso del oro Que ni siquiera ni siquiera es que sirve para algo El oro simplemente queda guardado en el banco En forma de lingote Igual que la soja, ¿para qué sirve? A que coman los chanchos A que coman los chanchos y para el biodiesel No, pero tómate una leche de soja, no sabes es nutritiva Muy nutritiva Con un, con un squick Hay unos separadores ahí sobre el, el, la farsa esa de llamar leche de soja Leche algo que no es leche, digamos, es un jugo horrible este Sí, hay un queso también que se hace a base de ¿Eh? Sí, y hamburguesa, prefiero la de, la de lombriz la, la de McDonald's sí. <risa> De ratas Bueno, va, eh, redondeamos un poquito con este tema Y vamos a pasar el tema del último disco de Testament Así es, este temita que ya veníamos anticipando Native Blood o Sangre Nativa uh -huh. Llegando esta siniestra heredad, prisionero estoy en mi ciudad natal, donando sangre al antojo de un patrón por un mísero sueldo, con el cual no logro esquivar el trago amargo de este mal momento, mientras el mundo, policía y ladrón, me bautizan sonriendo Gil Trabajador. La botica de Satán un antiácido para este trago amar vamos por Roqueardo roque, roque. no roquear lo que hay, sí, sí. para si yo tuviera un descapotable Me acuerdo cuando vinieron con, con el filo de las navajas de los, a ver. los a ver y bueno como siempre Constitución puso adentro el cara casi me lo pierdo que hubo que darle una cometa cometa cometa para poder llegar al recital y llegué al, al Cabo Maidana y, lo disfruté pero estaba recaliente igual Ya. ¿Por qué no en tocaban? Tocaban en River Y bueno, bajamos en Constitución para, para llegar Y ahí Constitución, Astro venga, venga muchachos Nos cararon, dijeron esto al recital Un billete les vamos a sacar si quieren ver el recital seguro Estaban a la pesca los muchachos, ¿no? Estaban pescando, Inseguridad estaban, estaban pescando unos pelos largos Y bueno eh, Pasó el tema de Testament del último disco Dark Roots Earth, sí. las oscuras raíces de la tierra tal cual eh, bueno, el tema habla un poco porque Chuck Billy, el cantante, el histórico cantante de Testament él es descendiente de un pueblo originario de allá que se llaman, el, el pueblo se llama Pomo, pueblo Pomo como como el del carnaval el de apretar, como el baterista Mirá, e invisible no, no como, como me importa un pomo <risa> y como tantas si yo cosas yo te digo que es carnaval aprieta al pueblo como eh, así que bueno un pueblo originario ya como conocemos tanto de las películas de western sí, eh donde Cowboy, son los malos siempre los, los indios ¿no? Cherokee, los Apache, los Comanches, como no. grupo de tumbia también. Todo eso eh, pueblos del norte de América. Arranca con una frase del video con una frase de El caballo loco. El caballo loco y como se puede ver en el video trata mucho la discriminación que sufren y bueno, más allá de la discriminación también la toma de tierras como sucede acá también uh -huh. así que bueno eh, también hilando un poco con este tema que hablábamos recién acerca de el, de Félix Díaz, de los atentados que ha sufrido, ahora en este momento está bien ya se recuperó Félix Díaz, el referente de la comunidad La Primavera ahí de, de Formosa pero bueno, toda esta temática que sigue pasando y que en el metal está reflejada Eh, no solamente en, en temas eh, nacionales o argentinos Claro, es, para mí eso es lo que marca algo Que marca alguna diferencia Que el tema no, no es que se está dando nada más que acá en, en Latinoamérica Sino que me parece que Testamen te le dan en este punto un eje importante allá. Y, y empieza se a cuestionar algo, también bueno, el, no a eso, sí. o, o empieza a marcar un, una línea hacia donde A una diferencia, digamos Sí, la diferencia es, en la lírica en realidad es una línea que estaba marcada hace muchísimo sí, año marcado. y que está bueno que una banda que grande re, como que, que me... vuelva que puede ser que igual a que acá en Argentina sea mucho más normal digamos que con las bandas norteamericanas que muchas veces buscan la fama y cantan sobre cualquier cosa eso claro, eso claro. de hecho es muy particular que esté cantando un o sea un tipo de la etnia de esta etnia que, que solamente hay vivas 800 personas o sea que en Estados Unidos que no sé cuántos 150 millones de habitantes tiene el cantante de una de las bandas más importantes de trash o sea sí, sí. o no es muy particular, o sea, digamos que tiene una razón, qué sé yo. Sí, no, pero es, es raro, eh... sí, sí, sin duda es particular. Sí, claro. más que el metal tiene mucho también, claro, eso y es una consecuencia, si, te, si bien viene del blues, eh, te das cuenta que el metal es más blanco. Claro. ¿No? no hay sí. muchas bandas de metal negro no, no hay ¿no? mucho en Estados Unidos no igualmente. hay muchos cantantes negros, no. No. Hay es, tiene que también está está buenísimo lo que plantea que bien. Una, una observación eh, el cantante de una banda que traje ahora creo que se llama no, no estoy del todo seguro pero de eh, kill switch engagege tocan metalcore, eh, él es negro y seguramente escuchamos la voz que tiene porque viste que tiene una voz mucho más grave claro y el metalcore también está más relacionado también al, al el rap y el rap también es más de los negros. Claro, <risa> claro sus sonidos más noventosos donde sí más latinos, más no. eh, todos los, los chicanos, digamos, los mexicanos de Estados eh Estados Unidos, hijos de inmigrantes. Bueno, eh, que también son un buen número, o Sí, sí, un, un montón. Así que eh, ahora bueno, vamos a escuchar una las grandes bandas de la Argentina que se ha vuelto a juntar el año pasado. Así que vamos a escuchar el grito de Pilagá de Malón, ¿no? Así es, un gran referente de este tema que estamos hablando. primeros, somos de aquí naturales. de satán miércoles de 2022 por radionauta 106.3 la cortina de la bótica de Satán nos hace falta nos falta Winter Martyrus de Creator el, el, el invierno todavía no termina no, me los haces saber cada mañana, esta mañana como nos gusta hablar del clima, ¿no? Sí, somos fechistas, hablamos del Terra. clima impresionante Climatic ¿no? Terra uh, estás tirando el centro para que hablemos de la fecha del Peace Walker Fest el sábado 18 de agosto, que ya tanto lo hemos promocionado, entonces este sábado se va a estar presentando Climatic Terra, hablando del clima, eh, Armonía, Homens soft Plagg, Fibroma y Club of Shadows. Ahí Bien. en la calle en la, en avenida Baranda 941 de la ciudad de la cerveza, la ciudad de Quilmes. Y el 25 de agosto, Unidos y Fuertes, Tenebrio, Rejet, Eclosión y Demes, en el Centro Cultural Favero 117 y 40 a las 22 ese lo veníamos también lo veníamos diciendo hace como un mes y pico sí. así que ya está cada vez más cerca y este no, este viernes no el viernes 31 de agosto a las 20 horas en el teatro en la 58 entre 10 y 11 en la sala ópera el tributo a Beocho que lo bueno para los que ya han visto las los afiches ahí en la calle les recordamos que los que están haciendo el tributo a V8 son Walter Mesa, el cantante Orca, el Llanes, el bajista, el Tano Romano, el histórico violero de, de hermética malón y visceral, y Gustavo Roweck, el que fue baterista de V8, digamos el único original en este caso, y baterista de Rata Blanca y de su proyecto de Roweck y de la banda nativo también, así que bueno, ese tributo no sé qué tal estará, eh... Así no sé, necesitarán pagar el alquiler los muchachos. Es necesario. Yo creo que sí, los pibes que más joven y creo que Robo que también tiene toda una trayectoria. Si tiene tiene él lo, él lo armó en la jugada esta, Tiene le dan hacerlo está bien. Sí, sí. Ya traigo como alguien que corrió a B8, a mí me gustaría verlo. Claro, a mí está bueno. Vos porque ya está hecho mierda. Justo yo, yo, yo, yo, yo tampoco voy a ver ocho. Yo, yo lo fui a ver al tributo de 8 cuando lo hicieron con Civiles, Jardino. Sí. Eh, Marvide, y no estaba yo, el único no estaba yo, claro. Así que todo bueno, todo bueno. Está bueno para los pibes, creo que está bueno. Y Roblox, se ganó su lugar. Ay, Tiraba la polémica acá para que polemizemos acerca del perdió, perdió. <risa> de la polémica. Bueno, se pueden expresar en esta polémica tan candente de si es necesario volver a hacer un tributo a B8 a través de nuestras redes, a través del Facebook. Nos pueden agregar ahí boticas separado de Satan. Y ahí... también los locos se están dando unos gustos, ¿no? Creo que el Tano está tocando y tocando. El Tano Altano lo van como el... está tocando y disfrutando de lo que hace. El Tano y Robert. Tano <risa> ¿Qué, ¿Qué tenés para decir? De no, nada? al Tano más que a Robo, A los dos, quiero decir, está todo bien. Sí, al Tano, sí, obvio, al Tano lo banco muchísimo más arriba en el cielo. Oh, y Robo, loco, el primer batero sí, de sí, noche. Sí. Bueno, así que eso el 31, ¿no? 31 de agosto. 31 sí. agosto eh, Y toca de invitada a la banda de Ensenada Serpentarios. Ajá intentativo con la lo hemos escuchado. Tocaron este domingo en 49, Favero en el Favero? 49, 4 y 5. no, en 445. Ellos la otra banda no me acuerdo. ¿no? Salió y no me puedo acordar. Este, sí Pero, los viás, bueno, los tocaron vi es que en el en Favero y los vi el otra vez con Alfonso Forte también. Eh, está buena la banda, la banda de escena, una no voz así cultural. Eh, ¿Qué otra cosa teníamos? Bueno, ahora vamos a seguir un poquito con esta temática de cosas que tienen que ver con la tema con la Sí, tema. que es muy normal, digamos, encontrarlo dentro de las bandas latinoamericanas, más que nada esta banda que vamos a pasar a la que se llama Chasca que es del Perú eh, tiene un tema que se llama Imperio Caído que, bueno, obviamente habla de la colonización, ¿no? Claro, como otras bandas que hemos pasado aquí por ejemplo, eh, Cranium también ¿sí? también Perú. Claro, otra banda de ese Cuando no hicimos nuestro problema. especial de Metali Folklore o Metali Ahí pasamos Crane. Pasamos Crane pasamos Astra eh, y pasamos un montón de Un par de banda de Tucumán que... arra, eh, No, Arraigo no, Arraigo no, Araigo unos de Tucumán desde acá de Buenos Aires y pasamos Delfos del, del Delfos. Delfo. Está Estaba buenísimo esa banda. Está Muy buenas, está... fue excelente. Sí, pa pasamos bueno, un montón de cosas. Este, en este caso vamos a pasar la banda chasca que como decía nicolás es del perú y el tema se llama imperio caído I'm a Tenemos este camino, sin más para elegir, ¿oxidarse o resistir? La botica de Satán Resistiendo el pop y las balas Cover Estilo Doom Metal Del tema Heaven and Hell, Del disco Heaven and Hell De Black Sabbath Seguimos en esta botica Satán del día de hoy eh, Recién pasaba La banda Chasca Ahí el, Del vecino País del Perú Con ahí. su Particular estilo De folk metal Más sí. bien Trallero Igual Buenísimo Buenísimo La verdad que me Que me gusta Me gusta Chasca Y también me gusta Cranium Sí, Cranium También me hemos hablado Lo escuché ahora ¿no? Bueno. bueno, Y este le voy, a, le voy a buscar y lo voy a escuchar. Dale, dale. Sí, porque tienen varios discos, Chasca es una banda importante. Uh -huh. Hay otra banda eh, un amigo mío que fue a Perú trajo una banda que es como eh, no sé sería que se llama Uspa. Se, se escribe U w, w, perdón. No, no. Uspa, Uspa eh, se escribe, pero en Uchpa. quechua se pronuncia Uspa. Quechua, que es, que claro. es como el rock un rock Así onda, a ver, sería Medio dividido Medio Hendrix, así medio Rockero clásico Pero en quechua Y son clásicos en, en Perú Me Está muy bueno, en algún momento si podríamos pasar Lo que pasa es si que tiene algunas pasar. cosas medio feas Medio baladas Pero el violero es Igual como no el Hendrix rockeros, es El Hendrix Inca El violero de... Mira, ¿Vamos mira. a pasarlo? ¿Vamos a acá no le va a escuchar ninguna radio. Así no, que sí, más se si cantan en quechua, lo quiero escuchar. Voy a, bueno, la próxima voy a ver si encuentro el disco de Uspa y lo traigo. Tengo como dos o tres de Uspa. Vale. Eh, um, <risa> <risa> bueno, este seguimos hablando de este temita, vamos a cerrar un poco eh esta sección claro que, que hicimos de, de sí, bueno, la colonización de América, de la relación entre la temática de los pueblos originarios con el metal. De paso aprovechamos para mandarle un saludo acá a Luciano que nos escribe al Facebook de que es de la publicación de Garage, esa de, Garaje, de Garage el, el diario ese que está en Sí, se reparte por todos lados. Tuvo acá en el Olga varios ejemplares que Ahí. Y está y en este momento, está. nos dice acá Rodo, nuestro querido Rodolfo Seco que se encuentra aquí en los estudios también. este Así que bueno, le mandamos un saludo ahí a Luciano eh, que nos está escuchando. También aprovechamos para mandarle saludos a Agustín Campos, que estuvo el tincho que estuvo en el programa pasado y que ahora nos manda un mensaje también diciendo que no pudo venir, que se le echó la burra y que prefirió quedarse en la casa... Y así que bueno, un saludo para todos los oyentes y la gente que está escuchando ahí en su casa calentito eh, o los que están cagados de frío también. Vamos a cerrar entonces un poquito este bloque pasando un tema, un clásico de la banda Manowar que se llama Spirit Horse of the Cherokee, el espíritu caballo del Cherokee. Así es. Así que bueno, cerramos esto, vamos a ir a, a las tandas y después seguimos con la botica de Satán del día de hoy. days in a sea she journey upon who lived anichu hana skian were so standelan e nacionales el mundo, el mundo. Cultura. cultura deportes, deportes. fotoreportaje audio video. video marcha www.marcha.org.ar actualización de lunes a viernes marcha. Marcha. marcha una mirada popular de la argentina y el mundo Este 18 y 19 de agosto, llega a Mendoza el noveno encuentro de la Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular. Convocamos a estudiantes, trabajadores, vecinos, organizaciones sociales, colectivos y medios de comunicación que quieran participar de este encuentro, hagan o no comunicación. Se realizarán paneles de discusión y talleres donde compartir experiencias y abrir perspectivas sobre las prácticas de televisión, radio, gráfica y de la organización colectiva en general. Para seguir ejerciendo nuestro derecho a comunicar y comunicarnos, construyamos otra comunicación. Multipliquemos las voces. Consultas e inscripciones al número 155 34 62 1962 o 155 40 13 17 Organizan Red Nacional de Medios Alternativos, Noticiero Popular, Giramundo TV y la pujante 93.3. Haciendo el cambio en la calle. Haciendo bulla, estamos tomando En el espacio cibernético RadionautaFM.wordpress.com. ¿Te enteraste de que se está formando el nuevo Centro de Estudiantes de Bariloche en La Plata? Si sos estudiante y te interesa participar de la construcción de este espacio, comunícate con nosotros a través de Facebook, buscando el grupo por el Centro de Estudiantes de Bariloche en LP, al teléfono celular 294-430-4628 o a nuestro mail estudiantesbarilocheelaplata.com. Nos interesa formar un espacio libre de partidismo político que luche por los intereses de todos los estudiantes por igual. El centro recién empieza, pero cada vez somos más. Sumate, es importante tu participación para hacer de esta una lucha de todos. Bueno, ahí como estaba mencionando el spot estamos formando el Centro de Estudiantes de Bariloche, del cual soy parte, porque soy de Bariloche y está invitado cualquier estudiante de Bariloche por supuesto y eh, lo paso porque es importante que este sábado a las 17 horas nos vamos a estar juntando en el centro de Tandil, en la calle 63 entre 7 y 8, número 616. Eh, bueno, es muy importante que seamos muchos porque tenemos que definir algunos asuntos pendientes fundamentales para la legalización del centro. Así que mientras más puedan ir, mejor. ¿La legalización del centro nada más? de las orillas no, sé, no sé de qué me estás hablando. ¿De, de qué? ¿Cómo puede ser que pasemos de un tema como este a tan un tema tan serio, a un sí. tema tan serio como otros temas Este, bueno, así que vamos los pibes Bariloche de arriba organizarse que es la única manera de Sí, que no pongan pecho frío. <risa> Silencio, hospital. <Sí. risa> Igual, no sé, reírse no da Ya está, el chiste de Wally no queda ahí la gente frío. se ríe en su casa, no nos vamos a estar riendo Nosotros Pecho frío este... Bueno, sí, eso Bueno, recién pasó Antes de las tandas El tema de Manowar Del, del Trimfos, disco de Trico Festil Qué discaso sí, sí, Ya es, mejor, hemos dicho varias veces no lo, es que A mí, creo que bueno, es el, sí, Pero no, es el disco que Man lo lo busca, busca. más me gusta Muy buen día Además con ese un disco que vale la pena escucharlo muchas veces y con su primer tema de 25 minutos, sí, tal cual que nos encantaría pasar, pero no sé, es imposible. Algún día ten tendríamos que recortar algunas partes sí, sí, la pa más, más la parte del final con ese grito que no, no tiene ningún otro tema. Es muy bueno. bueno a mí me encanta el solo de batería, un solo de batería Cierto, muy extraño, donde un álbum de... muy diferente a muchas cosas, ¿no? Sí, bueno, de una canción de... propio. si, sí, ponerle el Fighting the World eh Manowar que esto es como un metal medio ganchero así muy canciones, así como para ah, batirse mira. el pelo y tic, tic, tic. y este disco nada, mucho más complicado, más, este, De hecho pensado. el primero, imagínate un primer el primer tema que dura 20 minutos con el solo batería ese que pasa desde solo platos, plato todo fuerte con los platos hacia el do, al bombo, una cosa. Es para sí, colgarse es y un, escucharlo, es muy buenísimo. llamativo, sí, y muy suena bien. excelente. Así que desde acá lo recomendamos ese disco, si la memoria no me falla desde el año 92. Igual hablando de ese estilo de menear las cabelleras y que tenemos ahora el folk, los Capanga, del metal. Los Capanga, los bolos, sí, los Capanga del metal, suenan, sí son, así, son medio Capanga más tarde los vamos a estar escuchando. Díga, la banda Kill Hold, una banda que toca metal pirata. La que estábamos hablando el otro día, que son los capanga o los auténticos decadentes mm. del metal. Igual no nos adelantemos, más tarde pasamos el tema. Si... ¿Cómo más tarde? ¿No lo tenemos para ahora? Ah, bueno, si querés lo dejamos para ahora. Me encantaría pasarlo ahí para levantar la punta en este día gris y nublado. este um, Vamos a escuchar eso sin antes mandarle saludos, un abrazo fraternal grande a las chicas eh, con, los con los tacones de punta. El programa del Espacio de Mujeres del Frente Popular de la Río Santillán Que se emite los martes de 17 a 18 Así es ¿Y a quién más le tenemos que mandar saludos hoy? ¿Hoy? No sé Hoy a nadie más Bueno, vamos a escuchar a los ah, piratas del metal, metal A todos los que nos están escuchando eh, Y bueno, prepárense para escuchar a los piratas de la época moderna Ahí está Black like sails at midnight, this song is called, Kiel Remember, piracy is a crime. My friends, I stand before you, to tell the truth most dire. There's lots traitor in our midst Who has invoked the captain's desire Don't deserve no mercy We ought to shoot him with a gun But I am not an evil man So let's have a little fun We'll tie that scoundrel to a rope And throw him overboard Strap we'll him underneath the ship A terrifying deadly trip Cue all that filthy land Now we're down to the depths below Make that master With a bottle of rum and a yo ho, -ho. all that filthy land I'll send him with to the depths below Make that fast and walk the flight With a bottle of rum And over her form Strap in my journey A terrifying deadly trip To all that filthy land that we're sending down to the depths below Make that bastard walk that plank with a bottle of rum and a yo ho, -ho. la botica de satan un programa de metal <risa> la sueca de Stoner, Doom rock ahí impresionante el parecido que tiene y conoce la voz, si sí. sí. y por eso me gusta la banda que está muy buena eh, hemos pasado temita suyo ya. hemos pasado y está muy bueno para, para cortinas, creo que ahí te cargué otro temita de, de cortina de Count Raven ¿Into no, el eh, Master of Ojo, ah, vale, ese tema legendario Tema, tema legendario Si no, no bote. habremos puesto a hablar del tema Exactamente, el tema legendario de la botica de Satan Bueno, pasó eh, Los auténticos de decadentes del metal <risa> Los auténticos de decadentes del metal Muy bueno, y el videito que está con el pianito ah, sí, que parece que Es, que es, el, es el muy te... recomendable que lo vean el video Porque se complementa muy bien El pianito de cumbia, ese. Está con, el pianito de cumbia. con un loro y todo no. <risa> Y, y están, están en un, en un, están un, en un barco En un barco pirata Y, y no sé si le roban, le roban al, al que el barco hay como sí, que... no sé, una... uno de esos delirios viste que tienen los europeos como tiene también corpi clan claro y porque muchos de esos países hicieron su vida pirateando no si sí, es como simpático es como no sé una sí si sí, no sé de dónde son estos muchachos no sé son europeos tampoco sí, deciden piratitas bueno hablando de piratas concluyó londres 2012 hablando de piratas los grandes piratas de este mundo ing ingléses los ingleses Inme los inventores del piraterismo así es una hilita chiquitita que, que dominó y domina también en cierta manera al mundo de un montón de maneras terminaron las olimpiadas el evento más grande del deporte ¿no? que se repite ahí cada cuatro años en este caso estuvimos hablando la semana pasada un poco no habían concluido y no había ganado la la medalla de oro ahí el tan el taicundista de la República Independiente de Corrientes, quien en este caso bueno, aportó un oro para que no quedemos tan relegados en las clasificaciones generales. Salió primero los Estados Unidos, los Yankees, como nuestros viejos en Chubanguat, nuestro viejo y queridos Yankees y después la República Popular de China. Eh, lo que quería Estábamos hablando así fuera el aire un poquito de las olimpiadas imagínate China obtuvo Su primera medalla en el año 84 Antes nunca había obtenido una medalla en un juego olímpico Y después, no sé Dijeron muchacho, los muchachos Es que ellos pueden darse el lujo de vivir Al, al margen del, del resto del mundo Si son, bueno, ver, si son la mitad claro, Pueden organizar su olimpiada Claro, también, ¿no? entonces como que no le dan pelota Estos son giladas de occidente Eh, a partir del año 84 Dijeron, bueno, no, muchachos A ver, esto, no sé, tenemos que hacer Participar y qué sé yo Se pusieron las pilas y En Beijing eh, 2008, que fue la La Olimpiada pasada, salieron primeros En casa Y en eh, ahora en Londres 2012 quedaron segundos después de Estados Unidos Otro de los tercero a los ingleses ¿no? los, la, los británicos porque bueno ahí entra dentro de claro compiten entre Escocia Gales y compiten Irlanda compiten diferentes separados digamos. por ahí había leído no, no, no. todos juntos no Gran Bretaña eh, comp compiten Pero, todos juntos en los mundiales sí en los mundiales sí van, sí. van separados por ahí y había no, leído un comentario muy acertado que decía que que irónico que el país con más obesidad del mundo es el ganador de las olimpiadas no sí, bueno, pues le ponen Pero, ¿sí? la hamburguesa parece? Acá el asado no Acá el asado evidentemente no Bueno no, Entonces entre... ay, Si ellos ponen en el mundial pueden competir así separados Escocia Con Inglaterra Sí Y acá también La República de Corrientes De Corrientes También por... Ganó vos Por su cuenta ¿eh? Y sí En realidad parece Que sí, le fue mucho mejor Que a la Argentina Porque Corrientes <risa> Tiene una medalla de oro Y la Argentina Tiene una de plata Las leonas por el hockey Una de tenis la tendrá, no sé, Tandil por Del Potro y el otro puede eh, Canotaje o Surf alguna de esas cosas raras Jotting eh, No me Gira mires por, como pidiendo que te ayude porque no, no tengo no, ni idea Yo tengo varios conocidos que ganaban también, eh, sí, por, por Canuto <risa> este, Bueno, una de las cosas llamativas y que ya no es tan llamativa siempre el país latinoamericano mejor ubicado ¿Cuál es? Cuba, ¿puede ser? Exactamente, gano alumno Wally eh, Tiene un 10 Un país, porque siempre la excusa es, bueno eh, ¿qué El, sé yo, el eh, número, el número la cantidad de habitantes Claro, Brasil nos gana porque sí, tienen un montón de habitantes Son no sé cuántos Más millones de habitantes Más del mundo Bueno, Brasil salió mucho atrás de Cuba Que Cuba apenas cuenta con 12 millones de habitantes Y fue el país eh, latinoamericano mejor ubicado Inclu incluso mejor que Jamaica Que Jamaica obtuvo un montón de medallas de oro Por el, por la bestia Esa que tiene en el Usain Bolt Que es realmente un... El loco dice que corre y deja humo en el camino Es una bestia, el, el y, corre camino Y todo atrás Sí, además tiene una sí, personalidad tiene, tiene muy carismática el tipo. ¿Cómo? Tiene una personalidad muy carismática también. Además es muy carismático Sí, unas gambas que corre ¿no? Ni, ni corriendo el micro corría. ¿sí? No sé, pero ahí vi que el tipo le estaban sacando fotos y le saca la cámara a uno de los camarógrafos y saca a él la foto. Que salió impresionante porque vos ve a todos los camarógrafos mirándolo a él como si, no sé. Y le hizo. No, me, me llamó mucho la atención. Es un loco, ¿cómo corre el Una bestia. Eh, bueno, la, una de las cosas es que a la Argentina no tan mal no nos fue. Obtuvimos cuatro medallas, pero con el tema este de los diplomas, que todos se cagaban de risa, que... Si hay un diploma, un diploma, que no sé qué Bueno, los diplomas cuentan y en todo esto Nos fue Digamos, tiene su valor Un cuarto puesto, no es que sos un gil Tener el cuarto puesto Tener un cuarto puesto en un montón de... imagínate que están los Mejores deportistas del mundo compitiendo sí, sí, sí, Y bueno, así que... ¿Qué es eso? Igual esa cuestión triunfalista, ¿no? Digamos, la argentina para el argentino Yo creo que el, el deportista que, que fue Y salió cuarto, creo que es... Loco, se reforzó Ir gracias. y salir último, debe estar buenísimo Fregate a la Olimpiada, loco, si no reconoce eso ¿entendés? Así que bueno, como todas estas cosas siempre eh, dejan este este debate Que hay que darle pelota al, dep al deporte amateur Y que no no solamente en Argentina se vive del fútbol Que hay un montón de, de deportes y de, y de cosas lindas para hacer, para realizar En vez de estar boludeando Este haciendo un haciendo programa, programa como este, este que es no, de... qué va a estar haciendo esa gilada. Podríamos estar corriendo nosotros, ahora, no. Ponerse a practicar un deporte, eh, lanzamiento de bala, eh, jabalina, salto en alto, esos deportes que uno ni se entera que existen. Eh nado sincronizado, el otro que es se la, la caminata, que la caminata es bueno. lanzamiento en largo de hecho. Salto, en, salto en largo, lanzamiento en largo. De que de piedra, lanzaba bien largo. Después el, el sábado viste fue la resaca lanzamiento de no, la, la, la, la Argentina esa Argentina ese silencio es castigo, por es castigo, un castigo. segundo vos haciendo esos comentarios acá con la princesa del meta no decí sí que no te he entendido bien lo que quisiste decir este así que bueno eso es lo que nos dejaron las olimpiadas ¿Algún comentario más acerca de los Limpiados? No, yo creo que después del lance, paso. ¿eh? No. Después del lanzamiento de, Wal de Walter I. Después de la frase matadora. ¿Clasificabas, clasificabas sí, el, sí, con ese lanzamiento? Sí, sí. No sé, te digo que debe bueno, haber bastante megana. Sí. ¿Y en el otro país? En otra época <risa> aparte dije, en otro tiempo. Ah, bueno. En otro, en otro tiempo. No es en la, en la actualidad. En la, en la juventud. Mm, en la tierna. Intenta, intenta arreglarla, No. <risa> Eh, bueno, vamos tenemos preparado un temita de Running Wild, ¿no es cierto? Running Wild, así es, acá Animani. temita que trajo el Wild. Ahí está. Bueno, ahí pasaba la excelente banda alemana Running Will del disco acá te contamos con el disco original porque no somos piratas como ellos que eh, enlazando un poco con esto que hablábamos Así es, yo. enlazando con los piratas. Ah, son escoceses los piratas, lo acabo de buscar. Ah, bueno, esto es, es del disco Python of School, pila de calaveras. Este, del disco de 1992, de, ah, bueno, de esta el... banda alemana, pionera o creadora del, del metal pirata, este así ahí se lo puede ver ahí todos disfrazados de piratas es disfrazado de pirata, acá tenemos el disco original con sus letras, que hablarán de alguna, este, no sé, de algún bucanero de etcétera, algunos asaltos a alguna isla y, y esas cosas, esa que es no, parro y esa onda. Sí. Bueno, acá contamos con la presencia desde el principio del programa, pero ahora parece que se ha animado a hablar de la princesa de el metal, así que le vamos a esperemos que esta vez hable con vos fuerte y clara ¿eh? acá se la ve con muy decidida y va a hablar de sus cinco bandas favoritas la va a nombrar en orden aleatorio Buenas noches, noches Mayas Maya. Hola ¿Qué bandas te gustan? Me gusta Augusta B8 Judas Priest Ángeles del Infierno Metal, Rata Blanca y Razatrunca ¿Dónde escuchaste todo eso vos? A ah. donde no, acá A mí no me cuente contale A, a, ahí a, a la, la audiencia En mi casa En tu casa dice Jejeje <risa> Así que el Wally bajándole línea a los niños, como a la Cámpora, que le andaba línea a los pibes en la primaria. El chabón le baja línea a... Bueno, a no, no, casa. ¿sabés qué? Yo escucho en casa y, y estoy escuchando a ese tema y viene eso y los canta. Y yo, ¿qué? ¿Dónde escuchás acá entonces? ¿Sí lo escuchás? Se los graban acá y vienen se escucha Hoy estaba escuchando una banda y yo me iba para El Galpón, al fondo de casa, y lo saqué y puse la radio y dice, dejálo que yo lo estoy escuchando, y digo, a ah, no, yo estoy escuchando y ella lo, le va captando la onda y escucha de todo escuchas de todo Sí. Bueno, eso, eso es algo muy sabe además y bueno hay que escuchar de todo pero el que escucha metal tiene la corre con un plus creo yo, porque uno a los 25 años no empiezas a escuchar metal Uno a los 25 después Puede escuchar lo que quiera Pero a los 25 ya no te pones a escuchar metal O después a los 30 No descubrís el metal, ya no tenés la ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, sí, sí, podés crecer Desde abajo o hacia arriba digamos. Claro, hay tiempo Para escuchar todo lo que quieras metal, si no de... A mí me pasó igual yo A los 9 años mi hermano escuchaba Y yo lo escuchaba Después le pregunté, ¿y eso qué? ¿Cómo se llama ¿Eh? Chao. Me volví mate. Sí, yo ya lo he contado varias veces, pero sí, yo tenía 12 años y no, no me gustaba ninguna música. Para mí la música era horrible, era porque existe la música, no sabía por qué existía de verdad, te lo estoy diciendo. Para mí era así, yo tenía 12 años, no era Una un declaración pire. conmovedora. Conmovedora. era porque me descubrí el metal, descubrí Hasta la que música. que pude descubrir el heavy metal y después me fui dando cuenta de un montón de cosas y empecé a escuchar muchas otras bandas que por ahí escuchaban a mi viejo y que no le daba pelota, viste. Así que un saludo para todos los niños en este domingo pasado que fue el Día del Niño. ¿Recibiste muchos regalos, Maya? Mmm, bastantes. ¿Algún disco de Hermética, por ejemplo? No. ¿Algún disco de de Ocho? Lo dice con no. rencor, me parece que lo está esperando. Así que igual y ponte las pilas que está esperando ahí el víctimas del vaciamiento. ¿Y qué te regalaron? ¿Qué eh, colitas lo que tiene? Golitas La sirenita 20 pesos 20 pesos wow. Ay, Ay, lo la <risas> Ya lo gasté Uh. Ah, pará, que, que encima se lo dice en vivo No, no, no, polémica Polémica acá en vivo sí, no, polémica, por... Una polémica familiar se está armando acá en la botica de Zednam Unas tacitas del té Un juego de té Hacen unas mímicas acá Pero hace un montón Una taza de mafalda Una uh -huh. colita y... Bueno, un día está un día... un día del niño, pero Pero bien, la pasaste excelente en el, día en el Día del Niño es todos los días, ¿no? Ojalá, pero no, que te regale todos los días, sabe qué? Así que bueno eh, ¿Quiere decir algo más la princesa del metal? No bueno. ¿Se quiere despedir? Un saludo a la madre Mandar un saludo a la gente Ay. A su madre A su un saludo a la y a... Y a mis abuelos ¿A bueno. abuelos de Muy, bien. se animó, se animó. Se, se animó, sea, esperamos, bastante que la estamos esperando. Claro. Estaba la audiencia ansiosa de escuchar las declaraciones de la princesa del metal que hoy estuvo aquí pasando por la botica de Sata. Qué lujo para nosotros sus séquito. Bueno, <risa> vamos en... habíamos pasado a Running With, la banda alemana que forjó ahí carrera con Eh, arrancaron con Halloween, Halloween. El primero. Viejísimo, recién tuve buscando uh, del 76. Me acuerdo una revista del año 80 y pico que está en una nota los dos, una revista metal del año ta grisilla la revista. <risa> sí, están ahí los dos, Ronnie Wall y y Halloween re pendejo. Graba. Metal alemán que siempre nos da sus su su su buena calidad. Su buena calidad exactamente y siempre pasamos acá un poco de este de trash alemán Acá aprovechamos para mandarle Un saludo a Claudio Un amigo de la casa de siempre Ahí en Mendoza En la consulta Que le manda particularmente Un saludo a la princesa del metal Así que Acá Ya so, la... sos famosa en Mendoza ya sos famosa. En Mendoza ya tenés donde parar ahí Bueno, ten... si la... que en veranito que nos espere Que nos espere Claudio Por aquellos lados Claudio Se venía <risa> Claudio Severino Que también está criando ahí Un futuro metalero El Santino que, que bueno Que ya hemos hablado Sobre Sobre estas cuestiones De los niños Y el metal Un saludo Como diría la... Brujería Cuiden a los niños <risa> Cuiden a los niños Como diría La señora de los Simpsons Nadie piensa en los niños La madre La mujer del reverendo Alegría eh, Bueno Bueno Estamos con Copycat de Lacrimosa. Estamos así en Alemania, por aquí dos lados, y un poco de Alemania, un poco de Suiza, un poco de... Metal bótico. Claro, ahí de esas regiones. Este es el metal que nos escucha nosotros, metal bótico. Me la botica. Walter, Walter. Muy guay. Bueno. El vino afiladísimo, No puede parar. <risa> Hoy es un miércoles 23, pero genial. No lo podemos parar. Bueno, entonces 23. vamos a escuchar del, del disco Inferno, el primer disco con Ann Urmi el mejor, la, el mejor tema, diría yo Copycat, un tema que después también fue re, fue remixado por la banda Samael Que un día podríamos pasar el, la, el remix que está bastante bueno, está muy bueno diría yo, yo no lo he escuchado, así que estoy abierto abierto a tu propuesta Bueno, ahora vamos a escuchar la versión original del disco Inferno de la banda Lacrimosa, el tema Copycat De satán miércoles de 2022 por radionauta 106.6.6 para para para 106.3 demonio Acrimos, el disco Inferno de 1995, la banda alemana que cuenta ahí sus principales actores son Thilo Wolf, cantante, tecladista, pianista, etcétera, compositor sobre todo y Ann cantante de, de la cual hemos hablado el, el día que hablamos también de, acerca del rol de las mujeres en el metal Ann ah, sí, es Anurmi, una de las grandes mujeres del metal, finlandesa sí, también ¿Cómo? Siguen juntos, siguen tocando Siguen juntos, siguen sí. eh, Hace un año... El año pasado estuvieron tocando aquí en Buenos Aires no, he tenido, no los he podido ir a ver La verdad que es una banda que me gusta desde hace muchísimos años y Igual los discos más nuevos a mí no me gustan tanto. Y para mí Inferno, estile y El Odia son... Sí, sí, estoy, estoy de acuerdo Sí, son así bien Son los discos, son, son los mejores y, y ese, a mí... Me... A mí me encantan particularmente esos tres discos, son, hay no sé, me gustan mucho. ¿qué querés, qué querés, no, no puedo decir más. Y el tema Copycat es un disco, es un tema de esos clásicos de, de, si digamos, de del disco Inferno Se da ver que lo hizo una banda con cover, digamos que. Sí, es, es un, en realidad el, el tema está en un simple, En un sencillo de de Lacrimosa que se llama Alain Su Sweat" que es Eh, significa bueno mi alemán en este momento no me ayuda mucho pero creo que era eh, juntos juntos solos y juntos una cosa así eh, tuviera no, no, mire, por esta vez no te puedo ayudar y en, y en ese en ese sencillo que es el sencillo del disco el odia eh, está esa, esa colaboración ¿Qué? entre la crimosa y no, sea, mí cuando escuché el disco el tema, el tema me resaltó mucho ¿no? como que es muy distinto a los otros temas que tiene Claro, del, del, del disco Inferno Digamos que este es el tema más ah, Más okay. más como canción digamos Más hecho como un hit uh -huh. sí, sí, sí. Además es la canción de una, de una película Y bueno, después con Steel Ya lo, la, la, los temas Tienen más formas de canción Porque imagínate claro. eh, Inferno empieza con un tema instrumental Como de dos minutos, después tiene Eh, temas larguísimos de 8, 9 minutos con pasajes instrumentales, algo no es que no es fácil de digerir, digamos. Sí, Después sí. El estilo es un poco más más ganchero y el odia eh, metal sinfónico, pero muy bien hecho, o sea, con una cabeza. Sí, se puede decir que sin duda como que fueron aprendiendo y buscando su estilo, qué sé yo, con una cabeza como hemos dicho en otras ocasiones, para mí a vista personal, Lacrimosa es una de las el punto, eh, metal sinfónico con otra cabeza no es eh, eh, una base heavy metal y un pianito con el efecto de violina trasmetiendo arreglitos sino una orquesta algo así como un poco estábamos hablándolo otra vez acerca de la banda Hagar también alemana donde el, el, la música clásica y el metal están bien empastados digamos. No, es, no es una, una un compromiso a media, sino completamente así Igual, que bueno, habrán notado mezcla, que me encanta la grima, sí. te gusta realmente, se nota si puede escuchar power metal es como la mezcla entre el clásico y, sí. y a mí no me gusta, que se yo es no, como no sé, qué demasiado sinfónico mi, para mi gusto sí, por eso, es. eso esto no es metal sinfónico no es power metal no, no, sin duda. es otra cosa bueno, en, fin, en vamos, fin vamos a bueno, repasar la fecha que de tenemos fechitas. y ya, este, ya empezamos a decir adiós en esta botica de Satán nos quedan un par un de eh, temas un par de temas así que bueno vamos a recordar que está el tributo B8 el viernes 31 en la en el teatro en el teatro 58 y 10 el está Ay, 10. este festival que hemos estado promocionando varias veces aquí de la botica de Satán. le mandamos un saludo a la gente de Fibroma que este bueno ya vamos a ver cuando se pueden hacer presentes aquí en la botica de Satán. este este Eh, re, gran recital que se va a estar realizando en Quilmes el 18 de agosto a las 18 horas donde va a estar tocando bandas muy grosas Climatic Terror, eh, Armonía Cloud of Shadows, Fibroma eh, y Homens of Plagg en el Club Tucumán en la ciudad de Quilmes en la avenida Baranda 941 y el 25 de agosto Unidos y Fuertes, Tenebrio, Rejet, Eclosion y Demes, todo con puntito Demes. no sé qué quiere decir ya sabremos en el Centro Cultural Favero 117 y 40 a las 10 de la noche, así que el 25 un par de fechas en agosto. Y acá hay otra también el 25 de agosto en el teatro eh, Hard Rock Festival 2 Watchmen La Nervaj Bunker eh, Señor del Bar y Sin Sin Embry. Y también estaba también la otra fecha del ¿dónde estaba la fecha que estábamos viendo bueno, Esta, la del meter para todos en la quinta edición, donde se van a estar presentando Alma Fuerte, Orcas, El Romano, Tren Loco, El Tributo a B8, Roweck, eh, Mastifal, Plan 4, La Bestia, Borax, Mental, y, bueno, y un montón de de bandas más. El escenario le ha, le ha mandado sí. eh, Nico Takara. Eso iba a decir. Eh, Nico Takara, que recordamos que el el guitarrista, gran guitarrista Y también aprovechó para eh, mandarle una, un abrazo a la colectividad okinawense de la Argentina. A nuestro amigo el Chino, a nuestro hermano el Chino. El Chino okinawense en realidad. Sí. Eh, y tocar el el violero que pasó por, por Reino Sangriento por Reino con, ta, con, no, con, ta, no, con con Willy Caballero con Willy y Caballero cuadrado, y cuadrado con, eh, pasó por eh, Por los parraleños Por este Arraigo También eh, bueno tocó mucho con un gran amigo del Pato Struns Simbiosis un, Con simbiosis, un violero de la puta madre que falleció hace poco Y bueno, le han puesto este al escenario Nico Takara en, en homenaje a él Así que bueno, eh, esto va a estar siendo el sábado 6 de octubre El, el metal para todos Eh, sí. Bueno, vamos con un tema y, ya... y bueno, para seguir escuchando Tenía el temita de la banda esta que te había nombrado recién Kill Switch Engage, una banda de metalcore Con este disco del 2002 Que se llama Live or Just Breathing Que significa vivo o simplemente respirando Y este tema se llama Numbered Days Vamos con eso THE TIME APPROACHES FALL This is the voice of the voiceless We have learned by making choices After persecution and delusion We have severed this delusion To build our foundation on natural elements To preserve light. We will rise That alone oh. Exploration For the righteousness Location From the Of the Kings of saludo a la gente de Sur el Pucho eh... que hoy lamentablemente no va a poder estar en vivo. No, lo, con la lluvia se le pagó el pucho. Loco, <risa> me hizo... no mea no y te digo, yo que vino afilado Y no se estuvo practicando en su casa por la piedra de fila. Este, así que no vamos a poder contar con la presencia de Rulo y de bueno, de ¿cómo se llama? Ernesto Ernesto Pucho Domínguez y la señora la señora que esperemos la semana que viene nos prometió hay eh, que traer las letras. Madame Yvonne era una pebeta eh, La señora La psicóloga Que nos prometió Que íbamos a analizar Temas de Caníbal Corpse Acá en la O Caníbal Corpse O Mor Morbid Angel Cuerpo Caníbal Sí eh, O algunas cosas así Vamos a, a O Led Zeppelin O Led Zeppelin ¿no? Hay que analizar Las de Led Zeppelin ¿no? O de Led Zeppelin Son Son difíciles Son difíciles frutales, son ¿no? ¿no? Sí Oh baby Oh baby Suerte que no sabemos Inglés a veces Viste Esas cosas que decís Podemos disfrutar De grandes bandas Como Led Zeppelin Pero que buen buena Sí Car yeah. Bandón. No vamos a poner en duda eso, sino que las, banda, las letras bastante bastante malas. este Estamos escuchando ahí ah, de vuelta. En fin, ¿no? Nos habíamos olvidado de mencionar la película para hoy. Ah, la película para hoy. Acá ¿Qué en, película? En el ciclo de cine horizontal que se realiza todos los no. miércoles a partir de las 22. Así que están a tiempo de mover un poco ahí el arrancar. Me quedan 10 y... salí corriendo, eh molestaba y corre como el jamaiquino y llegas y, claro, usain Bolt salí o andando en bicicleta eh, también hubo ciclismo en oh. la Olimpiada eh, bueno la película es ¿cómo, es? ¿Cómo se llama? y, y, también, y también la, la lluvia también. con el actor García Bárbaro y el otro español pelado ese que es muy bueno que lo hemos visto en varias películas una película que también la hemos visto no nos vienen fallando los muchachos trata eh, sobre el problema que tuvo Bolivia con el tema del agua no que querían Privatizar el agua. Así es, por y... eso se llama así porque bueno, ellos la lluvia, querían, claro. Claro, querían bueno, no usar el agua de lluvia. No sé. Bueno, y al final... Pero bueno, es la razón de la película. El mozo, el mayordomo... El... Eh, no, la película está buenísima. Está muy buena, sí, la, muy, la verdad, y para entender también un poco lo que es Bolivia hoy. Una, claro, una película de rara, así con un actor mexicano, con muchos actores españoles. La película <coughs> creo que es española y está... Eh, localizada en Bolivia y con un montón de... Sí, yo la definiría como rara, yo no le tiro todo lo... o sea, no, no una es una gran, gran película, eh. es una película llamativa... Si no vienen a verla, verla, véanla igual de alguna manera pues está muy buena la película y te hacen entender un poco el proceso boliviano también, sí, porque sí, está en sí, Bolivia Sí, hay muchas cosas informativas está. en la película que están buenas. Sí, recomendable para para ver también la lluvia. Bueno, la vamos a estar pasando, la van a estar pasando acá la gente de Cronopio. De la sí, pues si que la que pasamos no. nosotros. No, nosotros no la vamos a pasar. Pero la gente Cronopio sí Que es la gente de la agrupación ahí De Bellas Artes Que todos los miércoles Hacen su ciclo ciclo de cine horizontal Y nosotros aprovechamos y lo eh, Promocionamos aquí en la botica de Satán Así que para los que no saben Estamos en el Olga Vázquez En la calle 60 Número 772 Entre 10 y 11 De la ciudad de La Plata Que antes se llamaba anteriormente eh, Eva Perón Así que vamos a tener ahora el billete de Evita en los en los billetes de 100, mucho mejor que el Esperemos que tengamos el billete de Evita no, y no, no que no, no Evita el, el billete. 10. ¿Cómo estamos Walter hoy? Hoy tenemos que hacer un stand up comedy y la rompemos. Hay y que Estamos en hay... la casi, tú a... sí, hay que hay que abandonar el programa de metal y hacer el, el stand up comedy. Bueno, nos vamos despidiendo, vamos a pasar una banda... Una banda española que toca trash o punk, así medio hardcore. Eh, ahora la van a escuchar bien, este este disco es del 2002, eh, se llama Colgo sociedad... en los Ojos. Una sociedad Alcohólica es sociedad la Sociedad Alcohólica. Me siento identificado con la banda. Una, una gran banda. Y bueno, pegadito, ya que los chicos de Sobre el Pucho no van a realizar su programa hoy, le mandamos un gran abrazo. Para ellos le pasamos esta banda española. Mensajes, mensajetes, sí. Pero pensé que no venían. Por internet. Y seguimos sobre el pucho. Bueno, un mes, un gran mensaje al chino y al rulo. Y, bueno, la revancha de América para... Sí, no, no se despeguen. viene de buenos momentos acá de Sociedad Alcohólica. Y después la revancha de América no se lo pueden perder. Ahí está. Bueno, hasta el miércoles que viene aquí en la Botica de Satán en Radio Nauta FM 106.3. Como todos los miércoles, los esperamos. Nos vemos. Hace tiempo, se acabó doce y media de la noche. A Viallales Noticia, la actualidad.